con el concejal Marcos Cuelle. Marcos, Pablo Cucharini, y Julio Santarelli, te saludan. buenos días. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Marcos, has presentado hace unos días en el Consejo un proyecto para modificar el pago de la tasa por baldíos en algunas zonas de la ciudad. Eh, ¿Nos podés dar algún detalle de cómo es el proyecto? Sí, a ver, más que modificar el pago, en realidad lo que hemos hecho es una una rezonificación. Nosotros dejamos los valores que están hoy vigentes para la tasa por terreno baldío, que es una tasa que se votó junto con la tarifaria y con la ordenanza tarifaria, y lo único que hemos hecho ahora es una resonificación de la ciudad en virtud de eh, la desproporcionalidad que hay respecto al desarrollo y al valor de los terrenos en determinadas zonas de la ciudad con respecto a otros y que pagaban el mismo valor. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Digo, por ahí había terrenos en zonas pudientes de la ciudad, muy deseados y codiciados, ...que pagaban lo mismo que en otras zonas de la ciudad... Eh, ...que eh, son menos pudientes y no, tan, eh, no hay tanto interés en, en desarrollarlas. Entonces eh, lo que estamos observando es primero esa injusticia que se produce... ...y después que, eh, como la ordenanza data del año 95... ...la ordenanza que eh, en, crea la, la casa por terrenos baldío... Eh, ...en realidad se hizo con un eh, determinado plano de la ciudad... Y veintiséis años después eh, tenemos eh veintiún eh, años después tenemos otro totalmente diferente y no se han ido incorporando todos esos eh, todas esas nuevas extensiones de tierra que se fueron eh, agregando elegido al radio urbano. Entonces bueno, es lo que tenemos que tratar de de modificar por un lado para que sea justo para todos y por otro lado, rezonificar para que también se genere un acto de justicia. El objetivo es ese también, este, que, que el, las zonas este, paguen eh, más alto y en vez de tener el terreno este, sin construir, que se construya. Claro, a ver, básicamente nosotros tenemos dos opciones del Estado. Una que es la posibilidad de agrandar el radio urbano, es decir, bueno, nadie quiere vender ampliamos el radio urbano, lo extendemos más de lo que hoy eh, está eh, delimitado por las normas. Y la otra es decir, bueno, ¿tenemos dentro del radio urbano todavía terreno? Sí, tenemos eh, eh, muchos terrenos, sí, tenemos mucho terreno. Bueno, están en muchas manos, no, están en pocas. Bueno, ¿qué pasa? Eh, digo, tratemos de hacer los esfuerzos para que esas personas, en cierta medida, se le transfieran a mayor cantidad de gente que tenga la necesidad de acceder a la tierra. Claro. Eh, ¿La municipalidad cuenta con terrenos, eh, así, inmuebles que sin construir para para vender? Sí, mira, a ver, hay de todo. El otro día el concejal Bravo presentó un proyecto de comunicación solicitando justamente la cantidad de, de terrenos que tenía la, la municipalidad en, en su poder. Primero porque sabemos que hay muchos que ya están eh, usurpados eh, y esa situación eh, hay que resolverla. Sí. Eh, y en segundo lugar porque creemos que la tierra es un bien social y entonces en ese sentido hay que generar las herramientas para que la gente pueda acceder al suelo al suelo urbano eh, y poder construir su vivienda. Entonces, digo lo decíamos en el recinto, tenga 400 o tenga 10, si son 10 que por lo menos tienen la gente que, que hoy necesita para poder construir su vivienda. Ah. ¿Y hay, hay consenso para que avance la iniciativa que presentaste? Mirá, pasó, está la Comisión de, de Obras Públicas, eh, yo se la envié a, los, eh, a las áreas de la municipalidad correspondiente, ya sea el área, el área de Hacienda y el área de, de Obras Públicas, eh, y en ese sentido eh, están, digo, se lo dejé para que lo evalúen. Y esta semana recién se empezó a tratar, Digo, hubo una pequeña introducción en, el, eh, en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, y a partir de ahí eh, eh, tendrá que seguir todo el recorrido administrativo para ver si pasa la Comisión de Hacienda y después, bueno, logrado los consensos, yo lo recinto para votarla. Sí. Yo, yo creo que está emparentada esta norma, esta, este proyecto de norma de razonificación está emparentado con eh, la norma de, de, de los terrenos eh, y a su vez eh, me parece que eh, hay que seguir avanzando en la forma de que la tierra... Se, bueno, digo, constituye un bien social y no sirva simplemente para la especulación inmobiliaria. Esto sin atentar contra nadie que ha tenido la suerte de recibir en vida eh, eh, tierra, qué sé yo, no, no, no, es, no es una... Estamos eh, en contra de nadie, sino que me parece que la ciudad se tiene que construir armónicamente y por eso necesitamos que todos los espacios sean cubiertos y la única posibilidad es que crezca eh, eh, en, digo, en altura en el centro y se vaya disiminuyendo hacia los costados, porque si no los costos después de ampliar y no tener la posibilidad de proveer servicios genera más dolor de cabeza para los ejecutivos municipales. Claro. Eh, Marco, para que la gente que nos está escuchando entienda un poquito, eh, ¿qué zonas eh, eh, comenzarían a pagar un poquito más? Eh, ¿Qué barrios? Bueno, a ver, mmm, tiene una especie de epicentro en lo que sería, justo en hacia el centro de la ciudad eh, y sería el, el, el que mayor pagaría sería la zona delimitada entre las vías del ferrocarril y la Avenida Uruguay, entre la Laguna y la Calle Ñoti, la, o la Campiña, para que se dé una idea. Eh, esa sería la zona que mayor, eh, nosotros con mayor eh, alto pagarían la tasa y después iría disminuyendo eh, hacia la hacia la periferia. Eh, digo, hay algunos lugares que quedaron con un un índice, eh, yo digo, no sé si de castigo, pero bueno, un, un índice que se ha creado para justamente determinar estas diferencias en, en el valor de la tierra, que eh, quedó con el coeficiente 1, que digo es en las zonas eh, de Villa Germinal, en la zona de Villa Parque, eh, en la zona eh, de Zona Oeste Quintas eh, o, o Zona Norte, eh, Eh, digo y también están todos los barrios de bienes sociales ahí el, el coeficiente quedó en 1 pero en el resto de las, de, la, de las zonas de la ciudad varía entre, entre ese 1 y un índice de 20 eh. Está bien, está, está está bien, está bien para proteger también las zonas más populares. eh sí, de, de, sí, Los sí, barrios sí, más populares, sí, sí. De, supuestamente... Sí, incluso, incluso hasta ahí hemos, no sé, está, yo lo, es una propuesta, es un proyecto y los proyectos son para que se debaten y se modifiquen. Hay hasta la posibilidad de que eh, en alguna zona de la ciudad eh, aquella persona que tenga uno o dos terrenos tampoco la pague porque esa gente no está especulando y lo que está haciendo en todo caso si tiene dos terrenos es la posibilidad de vender uno para construir sobre el otro. Claro. Entonces, digo, habrá que discutirlo, definirlo y, y avanzar. Está bien. Bien, Marcos, eh, te agradecemos estos minutos. Bueno, yo le agradezco a ustedes. Bien, era la palabra del concejal Marcos Cuelle, eh, hablándonos de este proyecto que ha presentado en el Consejo Liberante y que ya se está tratando eh, para resonificar el tema de la tasa por baldíos que se paga eh, en la ciudad de Santa Rosa.